Ya estamos listos y dispuestos para comenzar un programa más de La Verdad, una alternativa. Junto a su gran amigo, el hombre que despierta las conciencias en Puente Alto y la provincia cordillera. El señor Claudio Rojas, que viene con un gran programa, con un tema de conversación muy importante para usted, querido amiga y amigo. Vecino, preste atención, no se cambie de dial, escuche el programa que a continuación su amigo... Claudio Rojas ya está con ustedes para abrir su mente en La Verdad, Una Alternativa. Adelante, Claudio. ¿Cómo están, queridos amigos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro programa La Verdad, Una Alternativa. Es un programa de carácter laico que comprende la denuncia de la corrupción nacional e internacional en busca de develar la verdad y apoyar las causas justas y a aquellos las detentan. Eh, a ver, tenemos un invitado hoy día, pero se nos atrasó el invitado, pero eh, como viene en camino sabemos, eh, mientras tanto les voy a contar una historia muy interesante que les va a encantar. Eh, por razones de... ahí viene, ahí viene nuestro invitado, así que no alcanzo a, a contarle la historia, se las prometo para para otra oportunidad. Por eh, el invitado de nuestro hoy día es, nuestro invitado es don Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Viene llegando aquí porque no sabía, se perdió un poco parece. Bueno, eh, le presento a, a nuestra panelista María Cecilia Bartolín, que le saluda. Hola, ¿qué tal amigos? Perdón por el atraso, pero bueno. Los tacos, lamentablemente, hasta ahora todos ustedes saben de qué se trata. <risa> Hola, Claudio. Eh. Bueno, eh, yo les, antes que justamente cuando venían entrando ellos, yo les, les mencioné que tenemos a Lucio Cuenca, director de la del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Eh, tiene muchas cosas interesantes que contarnos. El, esta organización también pertenece a la plataforma Chile mejor sin TLC. ¿Cómo estás Lucio? Hola Claudio, de... María Cecilia. Encantado estar acá, de poder compartir sí, distintos ¿sí, temas eh, en los que nosotros Ahí. trabajamos y eh, encantado ¿no? de, de compartir la información y los análisis y las propuestas también que, que se manejan desde el mundo socioambiental. Claro. Mira, yo quiero entrar de lleno en eh, abordándote con preguntas porque este, hemos estado leyendo un poquitito de lo que se trata el tema del olca y hablando un poco del tema de la energía eléctrica. Uh -huh. Mucho se ha dicho de que hay que hacer muchas represas y, y un montón de cosas porque Chile no da abasto y no tiene eh, energía suficiente para solventar el gasto que Chile necesita, sobre todo en invierno. ¿Eso es real o no? No, eso es parte de la campaña de desinformación que se ha implementado para justificar la proliferación de muchos proyectos eh, hidroeléctricos, termoeléctricos a carbón eh, e incluso también el ingreso masivo de quizás eh, generadoras no tan grandes, pero que dependiendo de donde estén ubicadas generan mucho impacto, sobre todo cercano a áreas protegidas o en comunidades indígenas como lo que está sucediendo en el sur entonces se transforma eso en una situación de de conflicto de conflictividad social pero también eh, de cuestionamiento ¿no? al modelo energético que tenemos Eh, que como tú lo mencionas muy bien por años nos han bombardeado de que estamos al borde de una crisis de desabastecimiento Correcto. de que no vamos a tener electricidad para ver los partidos de fútbol para sí. encender sí. El, el secador de pelo en las mañanas, sobre todo en Exacto. invierno no sí. todas esas amenazas y a la vuelta del tiempo lo que se ha podido constatar es que a pesar de que hay muchos grandes proyectos que no se han construido por oposición de la, de la población, como por ejemplo Hidroicén, eh, la central Castilla, que iba a ser una gigantesca planta de carbón en el norte, Punta Alcalde en Huasco, eh, bueno, una varios proyectos que suman más de 10.000 megawatts de capacidad instalada, y que a pesar de eso, se ha ampliado la capacidad de generación de energía en Chile, y hoy día más que se duplica, la cantidad la, la capacidad para generar la energía necesaria en los días que más energía eléctrica se gasta en chile entonces eso te demuestra que tenemos una cantidad de centrales de generación de energía y eh, no también tenemos que pagar por el hecho que estar de estar disponibles no en el que la tarifa que se paga en la electricidad no sólo pagamos las que generan energía sino que pagamos también ...las que están paradas esperando empezar a, a generar energía... ¿no? Se, ...entonces finalmente financiamos todo el sistema... ...y hoy día hay más del doble de la capacidad para generar energía... ...e incluso en los últimos dos años, el 2016 y el 2017... ...en invierno, que es cuando hay más demanda, Correcto. se ha vendido electricidad Argentina... ...se ha vendido gas, que nosotros no tenemos pero llega desde Estados Unidos y de otras latitudes del mundo a través de barcos y las tuberías que se han construido acá cerca de Santiago en el Cajón del Maipo como gas andes sí, sí. o en el sur o también en el norte se usan ahora para trasladar gas desde Chile hacia Argentina en algunos periodos del año entonces eh, ha sido un chantaje una situación ilegítima de parte del Estado en alguna medida y sobre todo de las empresas interesadas en en, en ampliar su negocio, porque acá la preocupación, como tú lo mencionabas, no era de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica. Correcto. Lo que se estaba haciendo era ampliar la capacidad para ampliar el negocio y poder venderle gas a ar eh, eh, electricidad argentina. Ahora, a fines del año 2016 y durante el 2017, se ha estado levantando un convenio con Perú para, a través del sistema interconectado ahora que, que conectó el Norte Grande con el, el sistema interconectado central, venderle gas a la zona sur de Perú, donde se concentra una gran cantidad de empresas mineras. Entonces, en realidad hemos sido presas de eh, de una campaña de desinformación, de amenaza, eh, que ha sido, yo creo, ilegítima, que ha sido... Eh, eh, llevada de manera de chantaje hacia la población, de tal manera que se acepte proyectos de alto impacto que eh, no era necesario para nuestra realidad eh, Bueno eh, aquí por ejemplo aquí la gente eh, en este sector, hablemos de el cajón del Maipo está eh, esta central que quieren colocar y que el 80% creo, si no estoy mal, si, si no tengo mala información, va a ir directamente a una minera, Antofagasta Minerals, que pertenece a Luksic. Y el resto va a ser para el, el lo que el resto de lo que el otro 20%, digamos, va a ir a, al al sistema central, digamos de energía. Entonces, no es una necesidad para Santiago tener esa central, es para una minera, para un particular además. ...y estamos destrozando todo un sector que... ...más allá de lo que haya en biodiversidad... ...además eh, el impacto que va a tener con la gente que está ahí... ...con agricultores y con eh, el abastecimiento de agua para Santiago. Bueno, eh, Alto Maipo es uno de los proyectos más polémicos... ...en los últimos 10 años por lo menos. ¿no? Es un conflicto que surge a fines... ...por ahí por el año 2008-2009 cuando se aprueba este proyecto con un alto cuestionamiento. Eh, al cabo de casi 10 años, todo lo que se cuestionó en ese tiempo de los riesgos que tenía construir esta central eh, han ido quedando de manifiesto, han ido quedando en evidencia. ¿no? Hoy día el proyecto está prácticamente paralizado en su proceso de construcción, eh, no se sabe el destino que va a tener porque... El, colapsó el sistema constructivo que estaban llevando adelante, incluso la empresa, una de las principales empresas constructoras, renunció al contrato porque la, la empresa dueña del proyecto no había realizado los informes, los no había hecho los estudios geológicos, porque este proyecto, no sé si vale la pena dar algunos detalles, pero el 90% del proyecto son 70 kilómetros de túneles ...donde se va a capturar el agua de tres ríos... ...que se van a conducir a dos eh, turbinas... ...para generar 530 megawatts... ...que es lo que ellos dicen que sería la capacidad instalada de esta central... ...y eh, entonces hacer 70 kilómetros bajo la cordillera... ...sin conocer lo que se van a encontrar... ...pasar por debajo del monumento nacional El Morado... ...donde hay glaciares... ¿no? Uh -huh. ...estos túneles pasan debajo de glaciares que son las reservas de agua dulce más importantes que tiene la región metropolitana. Entonces, eh, esos riesgos se advirtieron. Y al cabo del tiempo, a los años de que se ha iniciado la construcción, eso finalmente queda en evidencia. Incluso esta empresa renuncia. Hoy día, eh, incluso los bancos, hay como 10 bancos, tanto públicos como privados, que se han comprometido en el financiamiento de este proyecto. Y que hoy día están cuestionando la continuidad del proyecto No se sabe uh -huh. si los bancos van a seguir financiando O van a ampliar el financiamiento de este proyecto Que ya ha aumentado sus costos sustancialmente no Esto partió como un proyecto de menos de mil millones de dólares No sé, 700, 900 uh -huh. millones de dólares Y hoy día ya va en más de 2.000 millones de dólares Ouch. Entonces, eh, así todo, al parecer y eh, sigue siendo para las empresas un proyecto rentable, pero con un alto riesgo de que incluso no pueda terminarse de construir e incluso que luego no pueda funcionar. Entonces eso es lo que están hoy día evaluando los bancos y como tú decías, un proyecto que se calcula que va a eh, tener como impacto, por ejemplo, la desertificación o la erosión de más de 100.000 hectáreas de tierras fértiles, tierras que se usan, para suelos que se usan para la agricultura, tiene eh, introduce un factor de riesgo muy importante para el abastecimiento de agua de Santiago, ya ha quedado en evidencia también eso en algunos periodos del año donde han habido eh, aluviones que han, que, que han sido incrementado su impacto a partir de este proyecto. Entonces, uno se pregunta, bueno, eh, ¿qué necesidad hay de poner el riesgo el abastecimiento de agua de 7 millones de habitantes de esta ciudad Correcto. De destruir ecosistemas valiosísimos De destruir uno de los patrimonios naturales más cercanos eh de la ciudad de Santiago, que sirve de eh tanto de de lugar de recreación como también de conservación de ecosistemas y de especies que son muy importantes. Eh lo que les mencionaba, por ejemplo, de los glaciares, ¿no? Uh -huh. que están en esa zona y que son estratégicos para eh cómo se va a llevar la vida en esta ciudad. Hay que recordar que estamos en un contexto de cambio climático, ¿no? uh -huh. Y estas zonas y Chile en particular es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, y eso ya lo estamos viviendo hoy día. Entonces, eh, tenemos que ser mucho más responsables en las decisiones tanto económicas, políticas, como también las que tienen alto impacto social y ambiental, como en este caso. Eh, ojalá que, que este proyecto quede como está y se pueda reparar los daños que ya ha causado. ¿no? Pero, sin duda... Eh, despierta mucha preocupación y sigue eh, generando descontento, movilización preocupación de muchos actores de nuestra sociedad que eh, ven en esto un peligro eh, muy muy grande para, para toda la región metropolitana sí. la semana pasada tuvimos a a Jorge Díaz miembro de Agua y Soberanía también nos habló mucho de eso del proyecto Alto Maipo y y que la naturaleza le está ganando el proyecto y eso es lo positivo claro, <risa> porque, bueno, lo que me estás está, diciendo, que está pasando está la ganando. cuenta ¿no? por las decisiones irresponsables en realidad porque hoy día eh, eh, lo que está pasando, como les contaba se advirtió en su momento incluso los servicios públicos nosotros hemos hecho gestiones ante los organismos del Estado ante la Contraloría para que se investigue a los organismos del Estado que entregaron autorizaciones ...o que se omitieron... ...en el momento que tenían que haber hecho... ...una opinión crítica de lo que estaba pasando... ...por ejemplo el CERNAGEOMIN... ...que tiene que ver con la construcción de los túneles... Eh, ...por ser túneles de carácter minero... Eh, ...no dijo nada... ¿no? ...se pidieron los informes geológicos... ...que supuestamente la empresa decía que tenía... ...y la empresa nunca los entregó... ...y así todo... ...se le entregó el permiso ambiental... ...para que pudiera iniciar la construcción... Entonces, eh, en realidad aquí hay una combinación, por un lado, de conflictos de intereses ¿no? entre actores del Estado o actores políticos y las empresas involucradas y por otro lado, eh, yo creo que autoridades o profesionales que tenían en sus manos haber tomado decisiones más responsables y no lo hicieron. Y yo creo que eso eh, en algún momento son cosas que se tienen que esclarecer. ¿No? nosotros hemos hecho algunas gestiones para que eh, se pueda investigar este tipo de, de irregularidades ¿no? porque aquí estamos hablando de generar un riesgo eh, muy grande, ¿no? no estamos hablando solo de conservación de la naturaleza, estamos hablando de garantizar o no poner en riesgo el abastecimiento de agua potable para 7 millones de personas no entonces eh, estamos por otro lado, un el Estado chileno se compromete ante la comunidad internacional para garantizar el derecho humano al agua bueno, eso se tiene que expresar en medidas concretas cuando se autorizan estos proyectos en realidad se está atentando contra el derecho humano al agua ¿no? y esas cosas tienen que cambiar en nuestro país o sea, tenemos un discurso hacia afuera Firmamos convenios internacionales, decimos que vamos a respetar el medio ambiente, eh, que vamos a, eh, a mejorar nuestra legislación ambiental, la, los estándares ambientales, como se dice, o sea, las, las normas, y sin embargo, eh, luego hacia adentro seguimos haciendo eh, totalmente lo contrario. ¿no? Y eso tiene que cambiar en este país. O sea, es una, es una situación un tanto esquizofrénica, pero que... Eh, que, ...que también hay que develar el trasfondo de esto, ¿no? Nosotros asociamos este, el, el, los proyectos energéticos a un modelo que está ligado fundamentalmente a la extracción de, de los recursos naturales... ...de manera masiva, la minería, la actividad forestal, la pesca, eh, la agricultura la agroexportación, las paltas que, que, que tienen eh, que están generando problemas de también agua, de sí. de agua en distintos lugares, los pinos, los eucaliptos, o sea eh, todo eso eh, está asociado a esta necesidad de mucha energía ¿no? y eso hoy día las empresas no tienen fronteras para desarrollar su negocio por eso hoy día se está hablando de eh, proyectos binacionales, gasoductos energía eléctrica binacional entonces eh, creo que tenemos que detenernos un poco a reflexionar sobre eso vamos a ir a un alto no se vayan, eh, seguimos después con este interesante tema acularé, perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino por no llevar papel para una ciudad del norte yo me fui a trabajar la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma la ciudad mi vida va prohibida y ser solo voy con mi pena sola mi condena correr mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la Grande papilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebralei Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, estamos de vuelta y tenemos eh, Juan Carlos unas preguntas. Sí, muchas gracias acá en estudio 2. Alejandra Quesada. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buen programa, interesante, me dice. Soy socióloga, profesión. Me parece muy interesante el análisis, pero ¿qué proponen en términos concretos? ¿Qué hacemos para despertar a la comunidad, a la gente frente a este tema? Nos están depredando todo el ecosistema. Esa es la pregunta o consulta número uno. La segunda la trae Ana María Reyes Gómez, que es profesora de ciencias. ¿Qué le enseño a mis niños? a ¿Cómo reciclar? ¿Cómo conservar el medio ambiente? cuando la gran depredación la hace las grandes empresas y lo que aportamos los humanos no es nada en relación a lo que han hecho con el daño de esta gran empresa qué hacer cómo educar qué mensaje entregar a la nueva generación de santao pero ahí yo creo que ahí hay respuestas que las tenemos que construir entre todos ¿no? o sea sin duda hay hay cambios que este país necesita ...que pasan por eh, por la democratización, ¿no? Que es un tema que está postergado por mucho tiempo... Eh, ...por ejemplo, el cambio de, de la eh, los cambios constitucionales, ¿no? Que se requiere, que, eh, que, que cada vez nos queda más en evidencia... ...que tenemos una constitución que le entrega derechos... ...por sobre eh, los derechos sociales a las iniciativas privadas y a las empresas... Eso es lo que está más garantizado en nuestra Constitución. La Constitución es la que permite privatizar el agua, es la que permite eh, establecer que sólo los privados pueden generar la energía en nuestro país. ¿no? Entonces, sin duda, hay cuestiones que son eh, mayores, que se necesita seguir persistiendo para cambiar. ¿no? Ahora, sin duda, eh, hay, hay cuestiones más grandes de fondo, pero también hay cosas que tienen que ver con cambios eh, que, que se necesita hacer desde ahora, ¿no? y, y eso pasa por revisar cómo nos alimentamos, revisar cómo consumimos, este sistema de, eh, de alto consumo en el que se nos ha involucrado, eh, eh, que genera muchos desechos, que genera eh, mucha destrucción ambiental. no en, en también está en, en las manos de nuestro comportamiento diario ¿no? eh, y como decía la eh, ana maría me parece que se llama no que claro se nos invita para resolver los problemas ambientales a reciclar ¿no? pero los problemas de los residuos que se generan dentro de este sistema no pasan por reciclar también pasan por reciclar pero centralmente pasan por tener un sistema productivo que no genere tantos desechos ¿no? Entonces, eh, lo, normalmente lo que se habla es que necesitamos cambiar la matriz productiva y la matriz de consumo en la que estamos involucrados Ahora, hay cosas de estas que no dependen tan directamente de nuestro país porque hoy día con esta economía globalizada, los tratados de libre comercio una serie de, de cuestiones, eh, a, eh, hay más dificultades a veces pero eh, necesitamos cambiar también ...desde las cuestiones cotidianas y desde nuestro comportamiento... ...como te decía... Eh, ...enseñar ¿no? que se requiere eh, alimentación sana... ...y eso significa informar qué significa eh, la comida chatarra... ...qué significan los transgénicos... ...qué significa la agricultura industrial versus la agricultura de pequeña escala... ¿no? ...que tenemos que incentivar incluso eh, privilegiar el comercio local... Los circuitos de distribución de productos agrícolas y de alimentación dentro de las propias comunas, sobre todo en comunas como esta, por ejemplo, que están al borde de zonas rurales, donde todavía hay producción de, de ciertos alimentos y frutas, donde se podría mejorar eso y privilegiar esas alternativas a las alternativas más industriales que existen por un lado están en manos de empresas y por lo tanto están en función de la acumulación y ganancia de grandes empresas pero también son sistemas productivos de, eh, de, de uso de sustancias químicas como los plaguicidas en algunos casos de transgénicos y eso van deteriorando las condiciones de salud de la población en general y particularmente de los niños no entonces yo creo que hay una combinación de cosas necesitamos seguir bregando ...por los cambios de fondo, los cambios como se dicen estructurales... ¿no? ...que es la constitución, que son las leyes más importantes... Eh, ...por ejemplo, no resiste más tiempo que en este país efectivamente... ...se busque garantizar el derecho humano al agua... ¿no? ...el agua es un elemento vital, el agua está muy íntimamente relacionado... ...con nuestras condiciones de vida con la producción de alimentos, ¿no? con la salud de los ecosistemas que permiten que nosotros vivamos en este planeta. Uh -huh. Por lo tanto, ese es un tema, del punto de vista del medio ambiente, ese, eso siempre tiene que ser un tema prioritario en nuestras preocupaciones porque además está afectado la agricultura, lo afecta la minería, lo afecta el sector forestal, está afectando la situación de la industria acuícola, los salmones, la pesca... ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que cambiar esas cosas pero también eh, tenemos que cambiar eh, la, a nivel de la cultura de cómo eh, hacemos nuestra vida y cómo nos relacionamos en comunidad cómo optamos por eh, por no seguir solucionando las cosas solo individualmente sino que ver cómo podemos ir construyendo comunidad, colectivo que permita eh, mejorar nuestras condiciones de vida eh, y también buscar cambios de fondo ¿no? que es una agenda es un, un trabajo que no podemos eh, eh, olvidar, ¿no? no podemos dejar de lado. Hoy día hay mucha desconfianza, hoy día estamos este sistema extractivista ligado a la explotación y sobreexplotación de los recursos naturales es posible sostenerlo por la corrupción, por la vulneración de los derechos humanos. O sea, tenemos un contexto que tenemos que... Eh, que, que cambiar en ese sentido también, eh, porque está amenazada la vida, ¿no? Está amenazada la salud de la población, está amenazada la vida a partir de la eh, destrucción, contaminación, desaparición de fuentes de agua que están eh, poniendo en riesgo eh, la vida de mucha gente. En este país, entre noviembre y marzo, abril de cada año, hay un millón de personas que se están quedando sin agua... Uh -huh en los veranos no sí. gente que tenía fuentes de agua y que a partir de la sobreexplotación hoy día las municipalidades las gobernaciones tienen que llevarle agua en camiones aljibe no entonces eso sin duda tenemos que hacernos cargo ¿no? y, y no, no dar las falsas soluciones sino que buscar las soluciones reales que permitan dar una eh, una medida duradera no esto de los camiones eh, además es una es una muestra de la profundidad de la crisis pero también de la incapacidad y la falta de voluntad de resolver el problema de fondo, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacernos más cargo de esas cosas y también hacernos cargo de las cuestiones más cotidianas que tienen que ver con cambios culturales cambios de comportamiento en nuestras relaciones y de cómo nos relacionamos con el medio ambiente Sí, ahí yo también creo que hay... Eh una falta también de participación de la gente que si bien es cierto puede eh, enseñar a reciclar y a, a tener una huerta en la casa y a comer más sano y todo eso y elegir digamos eh, eh, en el caso de Puente Alto tiene la posibilidad de elegir productores del, de la zona pero también hay un tema de que eh, la gente tiene que manifestarse manifestarse en el sentido de eh, con la junta de vecinos y presionar a sus legisladores, porque son ellos los que tienen la capacidad de cambiar la Carta Magna, una carta, una constitución que es heredada de la época de dictadura y que ningún ningún gobierno posterior a la dictadura ha hecho ningún cambio significativo, por ejemplo, en el tema del agua. Entonces la gente tiene que presionar... Eh, enviando cartas correos porque hay están los correos no y hay también semanas legislativas me parece Digital. distritales donde la gente el, el legislador senador o diputado tiene que estar en su distrito y ahí la gente él tiene la obligación de eh, de ver a las personas que solicitan una reunión con él y ahí presionar uh -huh. creo que también hay un eh, enorme un eh, enorme falta de, eh, de de involucrarse de la gente, yo sé que la gente está súper sobrepasada, trabaja hasta tarde, porque el sistema está hecho así, para que la gente no alegue para que la gente no reclame y no pida sus derechos pero creo que eso es súper importante también sin duda, como tú dices eh, claro, en cierta medida nos han cercenado la capacidad de soñar la, la capacidad de eh, sentirnos con con fuerza para cambiar las cosas ¿no? uh -huh. eh, y yo creo que eso gradualmente ha ido cambiando en el tiempo quizás todavía no existe toda la fuerza suficiente para eh, alcanzar algunos cambios de mayor democratización no sólo de a nivel de la política y de la constitución sino que también a nivel de la economía a nivel de a nivel del medio ambiente incluso nosotros hablamos de que este sistema eh, tiene una o sea, así como hay una gran injusticia social, un problema de distribución de los ingresos, también hay un problema de justicia ambiental. O sea, acá no todos tenemos los mismos derechos de acceso a los beneficios del medio ambiente ni tam y también se distribuyen más los costos que genera este sistema sobre el medio ambiente y que impactan la salud de la población y las condiciones de vida. O sea, acá las comunidades o las comunas periféricas o más pobres son las que reciben la mayor cantidad de impactos ambientales, como Tiritil, como Budahuel, como la, la, la, las comunas, digamos, de, de las zonas más periféricas. Y, y eso es una situación de injusticia ambiental, ¿no? O sea, se toman decisiones donde las autoridades y las empresas están absolutamente conscientes que están instalando ciertas actividades en zonas donde la gente es más pobre, donde eh, la gente a lo mejor tiene menos acceso a la información, o son zonas rurales, o son comunidades indígenas o son comunidades campesinas en, eh, en, en distintos lugares de Chile entonces eh, también tenemos que cambiar eso no eh, democratizar eso en términos de, eh, de los cambios más, más, más grandes que, que necesitamos porque también tenemos que actuar con responsabilidad ante la comunidad internacional o sea hoy día los problemas ambientales que tenemos no se deben solo a condiciones locales también hoy día estamos, se profundizan los impactos a partir, por ejemplo, del cambio climático y del aumento de la temperatura, del cambio del régimen de precipitaciones de, eh, bueno, lo que hemos estado viviendo en, en los últimos años, ¿no? Tanto en Norte, bueno, acá mismo en Santiago, como ha ido cambiando sí. la, la situación climática y sobre eso hay una gran situación de injusticia en las relaciones entre los países del mundo y al interior de nuestros países Y eso también hay que cambiarlo, o sea, también los temas de medio ambiente son temas de justicia social y ambiental y son temas de derechos, ¿no? Y eso, eh, o sea, el tema del medio ambiente no es una cuestión solo de conservación de la naturaleza. Necesitamos construir una nueva relación con la naturaleza. Allí hay un desafío concreto, hay un desafío ético de cómo nos relacionamos con la naturaleza de tal manera que podamos construir una nueva sociedad, un nuevo modelo de sociedad y ese es un desafío que tenemos entre todos ¿no? y eso pasa por este camino, como tú decías, de los cambios que se han, que se han postergado en nuestro país que requieren sin duda más participación, más movilización eh, pero creo que eso lo vamos construyendo en la medida que se toma más conciencia y nos vamos también empoderando de que es posible no de qué es posible lograr a mí me toca trabajar en un campo que son los conflictos socioambientales digamos que los conflictos son un poco la manifestación o el síntoma de lo mal que estamos en este sistema respecto del medio ambiente y de las comunidades que están afectadas por esto y nosotros tenemos experiencia donde pequeñas comunidades a veces en zonas muy apartadas han logrado después de muchos años incluso paralizar grandes proyectos mega eh, proyectos mineros, mega proyectos, grandes inversiones y que se ha podido hacer a través de una construcción colectiva de revalorización del territorio uh -huh. de revalorización de sus propios derechos, de cómo se ejercen los derechos y de qué manera se puede incidir en el contexto político, administrativo, eh, judicial en algunos casos Y, eh, ...y se ha podido tener eh, interesantes y creo valiosos eh, experiencias... ...hoy día quizás uno de los sectores donde más movilización existe... ...es en los conflictos territoriales ambientales... ...hoy día tú ves a lo largo de todo Chile... ...que hay gente que está reclamando por las condiciones ambientales que le toca vivir... ...en Calama por el plomo, en Arica porque quieren entubar los canales de riego... Sí en el sur por las salmoneras por las empresas forestales eh, o sea todos los días revisando la información de los medios de comunicación tú te encuentras con nuevas reacciones de la comunidad frente a este sistema bastante injusto que le impone el deterioro del medio ambiente o del entorno en el que tiene que desarrollar su vida entonces yo creo que allí hay ejemplo y allí eh, tenemos que replicar eso, mostrarlo que es posible ¿no? que ahí, eh, en la medida que vamos construyendo proyectos colectivos y decisiones colectivas es posible tener eh, cambios no obligar a que se, se tomen otras decisiones distintas a la que estamos eh, pagando en, de alguna medida las consecuencias eh, hasta ahora así que yo los invito a, a los auditores, a las auditoras a que se puedan informar de, de todo esto, no yo creo que hay experiencias muy importantes porque fíjate que todo es a, a propósito de las preguntas, la gente no es que se oponga a todo, ¿no? la gente se opone y lo que hace en realidad en vez de oponerse es defender las alternativas de vida que le ha costado mucho esfuerzo construir y que de lo cual depende la subsistencia de su familia, la calidad de vida de su comunidad. Y eso es lo que está pasando en los conflictos socioambientales cuando llega una minera y quiere destruir el río, y quiere destruir la montaña, donde hay glaciares, y la gente sabe, porque conoce su territorio, que esos glaciares proveen el agua para que en los tiempos incluso de sequía siempre puedan tener agua. ¿no? Y eso eh, es lo que está pasando en los conflictos en muchos lugares. Entonces yo creo que... Eh, y eh, eh, esta estas experiencias son son creo interesantes de eh, considerar ¿no? a la hora de, de irnos construyendo como movimiento social de ir adquiriendo también eh, nuevas propuestas eh, nuevos caminos de cómo cambiar las cosas nosotros por ejemplo eh, los distintos procesos de conflictividad socioambiental de alguna manera han ido convergiendo y han ido encontrando que uno de los elementos que transversalmente afectan a todo es el agua justamente y se ha organizado ya desde hace casi 10 años todo un proceso de articulación o sea de coordinación entre las organizaciones para defender y recuperar el agua como un bien común como un derecho humano un agua que se gestione a nivel de los territorios Eh, y de las de, de, de las comunidades y hoy día eh, tenemos estamos próximos a fines de abril a una gran movilización que ya se viene realizando por seis años y, y, y, y tú te fijas que no sé, hay 10 12 14 ya movilizaciones eh, programadas eh, en distintos lugares de chile por la problemática del agua y yo creo que eso muestra eh, un camino Sin duda, eh, por un lado, nos sentimos acompañados entre todos al hacer este al construir este proceso, buscamos cambios concretos en la gestión del agua de cada uno de los territorios, defender el agua, recuperar el agua de este proceso de privatización que uh -huh. se ha implementado en Chile los últimos 35 años, por lo menos. Eh, y claro, todavía queda mucho por hacer pero hay un camino y yo creo sí. que eso es lo que eh, tenemos que rescatar en el campo que a mí me toca eh, trabajar no hay, hay otros espacios donde también de alguna manera sucede lo mismo eh, pero es lo que me toca a mí contarle digamos, compartir con ustedes concretamente podríamos decir que el ejemplo ahí es Pascualama, Pascualama. claro, bueno, Pascualama ¿no? imagínate un conflicto que tiene ya 18 años Este conflicto se conoció públicamente wow. el año 2000, 2001. Mm. Y desde ese tiempo tú tienes una comunidad en el Valle del Huasco, particularmente en las comunas de Vallenar y Alto El Carmen, que a lo largo de ese tiempo han sostenido una movilización, una denuncia, una fiscalización comunitaria, una alianza con muchas organizaciones de otros territorios, incluso alianzas internacionales que a pesar de ser una de las empresas mineras más grandes del mundo, con todo el apoyo político de los distintos gobiernos, se logró recientemente en los últimos meses que se clausure total y definitivamente el proyecto cuando está a medio construir. ¿no? O sea, imagínate Mucho un proyecto que ya bordeaba casi los 10.000 millones de dólares de inversión, uno de los proyectos mineros más caros del mundo un proyecto binacional se hizo un tratado minero entre los gobiernos de Chile y Argentina Correcto. especialmente para favorecer este proyecto sí. y esta empresa sí. y tú tienes una comuna que tiene algo así como 5000 habitantes que se dedican fundamentalmente a la agricultura ¿no? a la ganadería pequeña en esa zona todavía existen lo que se conoce como los crianceros, la transhumancia Eh, las veranadas, que la gente va en el verano a la cordillera para sostener el ganado, etc. Eh, y que todo eso fue intervenido por la, por la empresa minera, ¿no? porque fue cerrada la cordillera para el acceso libre de la gente. Y la gente, la comunidad, los crianceros, los eh, los campesinos, fueron los que le dijeron a la autoridad, oiga, en esa zona hay glaciares nadie sabía que en esa zona habían glaciares porque la empresa lo ocultó y la autoridad ambiental no dio cuenta de la situación entonces desde ahí en adelante se genera un conflicto hasta el día de hoy donde se demostró que es posible eh, ejercer derechos y sobre todo en este caso conociendo eh, el territorio y el valor que tiene el territorio y en ese caso los glaciares y el abastecimiento de agua de toda esta zona que en realidad son 70.000 personas son cuatro comunas afectadas que son Alto Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco ¿no? que es el que es lo que constituye el, la cuenca en Río Huasco entonces eh, yo creo que son ejemplos de, de persistencia que tienen eh, resultados importantes vamos a un alto, volvemos enseguida A limpiar el sucio difícil con el estoy. Oh my God. Mira quién soy. Residente calle 13. Sit back, relax and enjoy. Ahora voy a limpiar el sucio difícil con el estoy. Oh my God. Mira quién soy. Residente calle 13. Sit back, a ser una fila. Los que me quieran tirar, enseñen las axilas. Levanten los brazos, hey, sin darse codazo. Agarren una piedra y tiren un pedrazo. Y sigan el rastro de mi porque con esto de la calle 13 m he clavado como a 500 evas en dos meses, flacas gordas, enanas, gemelas y ameces, si todavía el residente a usted no lo convence es porque usted tiene la cabeza cerrada, cuadrada, como un cubo, o puede ser que tiene un tubo atravesado por culo uh. o puede ser que tu cerebro no está preparado para tanto jugo como quiera te lo empujo sin echarte fufu, magia negra sin echarte brujo, como quiera te lo empujo por culo, saquen el embudo Nectar directo, inyecto Tu cerebro afecto con el puñetero Dialecto, yo detecto A los insectos y con Su imperfecto al hígado Conecto, yo sé que te jode Escucharme a diario Y es que no es un hit, nada más Son varios, cada vez que Me escuchas en la radio Te jodo más que un barro en el labio No es mi culpa que yo Tenga más vocabulario Yo te pasé el rollo roll el rolo play, tú escuchando rap, yo poison and white snake, y con tu y eso la madre de una en mi primer break, what you gonna, what you gonna, what you gonna say, pa' los que están cabeceando, aquí les traigo y el género está atrasado, tiene un delay, por eso ser el rey en este field day, es un mamey, ahora voy a limpiar el sucio, difícil con les doy, <risa> oh my god, mira quién soy, residente calle 13, sit back, relax and enjoy, aquí. Tu plan de retiro Cómprate una 9 milímetros Y pégate un tiro en la boca para que se salga toda la sopa De tus sesos pa' afuera Vamos a manchar la primavera Con sangre de ternera Por ser tan fucking mala reportera Tus reportajes son diarrea Por eso estás soltera sin novio oh. Es obvio que tú pa' mí Eres un microbio Te voy a dar un consejo ¿Por qué no vas a la madura? Bueno, estamos de vuelta, amigos. Me dicen que tenemos otra pregunta, Juan Carlos. Eh, muchas gracias, Casa Estudio 4, Carolina Muñoz Márquez está escuchando la radio atentamente desde la comuna de La Florida. Le manda un gran saludo y dice, "Bueno, ¿y esto aquí político le conviene o no le conviene porque finalmente esto se podría arreglar de un 2 por 3? ¿Qué pasó con el caso de Dominga? ¿Nos podría explicar?" Sí, aquí eh, nuestro invitado contesta. Sí, mira, eh, en realidad hemos vivido el último tiempo y lo que ha quedado en evidencia en los últimos años, que eh, se instaló en nuestro país una relación una relación perversa, una relación de, eh, de intereses entre la política y los negocios. ¿no? En cierta forma, nuestro país, eh, el sistema democrático fue capturado por los intereses de las empresas y eso desvirtúa absolutamente cómo se debe conducir y administrar un país, un gobierno y bueno y hemos visto muchos ejemplos, lo de Soquimich, lo de Penta pero en el campo de los conflictos socioambientales esto lo venimos viendo hace rato o sea nosotros hemos visto cómo las empresas inciden en los diputados de una región, en los alcaldes Hay empresas, por ejemplo, en el caso de la comuna de Salamanca, donde está la minera Los Pelambres, del grupo Luxi, eh, el, la, la, la empresa ha metido mucha plata en la municipalidad y recientemente la Contraloría descubrió que habían más de 1.500 millones de pesos desaparecidos en el municipio de las platas que había transferido la empresa. Entonces también acá las empresas inducen, proceso de corrupción para generar dependencia Y regulación de las decisiones Entonces sin duda eh, Se necesita también limpiar eh, La situación de intereses De los representantes políticos Respecto del sector empresarial eh, Y de los negocios en particular Yo creo que allí la ciudadanía Tiene que exigir Tiene que exigir que se transparente Tiene que exigir saber quién le financia la campaña a distintos aspectos Eh, eh, candidatos que aspiran a alguna representación de la ciudadanía yo creo que eso hay que hacerlo con mucha más fuerza porque hemos visto que ha sido insuficiente lo que mm. se ha hecho hasta ahora insuficiente lo que hace el Estado el Estado permitió, las leyes permitieron que las empresas donen plata a los candidatos y eso Correcto. ha sido nefasto para el sistema y sí. eso también sabemos que se hace por bajo cuerda no solo en, en, de manera legal entonces mm, Hay un gran tema que, eh, que me imagino que está en el trasfondo de la, de la, de la consulta de, de, de Carolina. ¿no? De había una segunda consulta de ella, que no, ahora me, se me fue un poco. ¿Qué ¿no? hacemos ¿Qué hacemos? Bueno, ya hemos estado hablando un poco de eso. no eh, Ah, no, lo de Dominga. Ella preguntaba, ella preguntaba lo de Dominga. Sí. Eh, bueno, Dominga está rechazado ambientalmente por la comisión regional originalmente que evalúa los proyectos luego el consejo de ministros en el gobierno anterior todavía también lo rechazó y la empresa fue al tribunal ambiental y esto está en el tribunal ambiental en este momento de Antofagasta en, en Chile hay tres tribunales ambientales uno que funciona en Antofagasta para el norte uno en Santiago para la zona centro y uno en Valdivia para la zona sur Este está en Antofagasta. Inicialmente el tribunal de manera insólita llamó a que se hiciera una especie de negociación. Eso fue rechazado absolutamente y no tuvo condiciones para que pudiera prosperar porque no correspondía ser una, una negociación en este caso por lo que se está disputando allí. Y dicen que en estos días el tribunal se tendría que pronunciar si mantiene el rechazo ...o cambia la resolución y permite que el proyecto de alguna manera... ...se pueda viabilizar... ...ahí dentro de eso pueden darse varias varias posibilidades... ...por ejemplo que el tribunal diga... ...se anula esta decisión... ...y esto vuelvalo a tal punto del proceso de evaluación... ...y por lo tanto genere o complete el proceso de evaluación... ...en tales aspectos... ...eso puede suceder... <coughs> ...pero eh, ojalá... El tribunal, eh, como ya muchos eh, actores del Estado, a eh, servicios públicos, se pronunciaron contrariamente a este proyecto y eso es lo que se debía ratificar. Sí. No, aquí hay muchos años de evaluación, de debate, ha habido una ciudadanía muy activa. La empresa se ha portado como una de las peores empresas en la relación con la comunidad ha inducido conflictos al interior de la comunidad, ha invertido mucho dinero para quebrar las relaciones sociales entre los distintos sectores de la población. Esas son parte de las estrategias que muchas veces hacen las empresas no para intervenir en los territorios y en este caso también ellos han inventado una cosa que le llaman así muy elegantemente, ¿no? que promueven el valor compartido. Y esa política de valor compartido en el fondo lo que hace es de alguna manera transferir recursos del proyecto a la comunidad para, eh, para comprar la conciencia de un sector de la comunidad y permitir que el proyecto se haga y que la gente Correcto. no levante acciones contra el proyecto. Y eso se hace en muchos lugares y lamentablemente a veces y muchas veces el Estado no, eh, no interviene. No, porque aquí lo que se debe proteger es la integridad de la comunidad aquí hay derechos comprometidos cuando las empresas hacen esto se está vulnerando el derecho a la información el derecho a la libertad de expresión o sea cuando se incide con recursos dentro de estas comunidades que muchas veces son comunidades muy frágiles en algunos lugares a veces apartados de las zonas urbanas más importantes Eh, eso es vulnerar los derechos de la comunidad. Ellos saben que estas, estas comunidades, una de las bases más importantes de su, de su calidad de vida son las relaciones de solidaridad. Son, es la comunidad como vive uh -huh. y de esa manera va resolviendo sus problemas. Si eso se quiebra, ellos saben que empobrecen a la comunidad, ¿no? En sus relaciones sociales y en cómo se resuelve la, la, la calidad de vida. Y, eh, y eso es vulnerar los derechos. Y el, hoy día en Chile, de alguna manera, el Estado, con su ausencia, lo que hace es avalar esta, este tipo de, de... Y yo creo que es una situación de mucha irresponsabilidad, que es eh, como que todo el mundo se hace los lesos, pero todo el mundo sabe qué pasa y el Estado no está y generando los instrumentos que permita proteger el patrimonio eh, de las relaciones sociales de la comunidad, el tejido social ¿no? y eso creo que es una gran deuda de los procesos de, eh, de evaluación y de intervención que se hacen eh, con estos proyectos yo creo que fíjate que incluso a pesar de eso en el caso de Dominga un gran sector de la comunidad siguió oponéndose o y levantó las acciones para impugnar este proyecto hay mucha gente de la, de la región de Coquimbo de la Serena, del Valle del Elqui de Coquimbo o Valle, de distintos lugares que se siguen oponiendo a este proyecto porque la gente sabe que lo que allí está comprometido no es solo la vida de esas comunidades de pescadores artesanales aquí está comprometido un patrimonio de todos los pueblos que viven en este país, es un patrimonio además de la humanidad, uh -huh. ¿no? los ecosistemas que allí están comprometidos, entonces yo espero, como mucha gente, que ese tribunal haga eco de ese tipo de, eh, de opiniones y no de campo para esta lógica empresarial bastante eh, agresiva, ¿No? Hay que recordar que detrás de esto está el, la familia Adela, ¿no? la familia del grupo Penta ¿no? Que son también tan vinculados a la corrupción política Correcto. Hay un subsecretario de minería que hoy día está procesado Porque la empresa le pagaba adicionalmente todos los meses para que operara a favor de este proyecto Desde el Ministerio de Minería Entonces... ¿Qué? O sea, imagínate todos sí, los factores sí. que están involucrados en esto Y bueno, está está en esa situación Hoy día es el Tribunal Ambiental Depende de lo que salga en el Tribunal Ambiental Si bien es un fallo de última instancia Esto puede ir de casación luego al, a la Corte Suprema no Pero ese es, ese es el camino que todavía queda en el campo de lo legal Y como me imagino que Carolina lo manifiesta y está preocupada Muchos y muchas en este país esperamos que ese fallo eh, ratifique lo que ya se ha dicho a través de la institucionalidad. Tenemos eh, muy poco tiempo, eh, queremos eh, Lucio que le des a la gente eh, páginas o algo para que ella pueda eh, informarse de los eh, problemas ambientales que existen hoy en Chile eh, y sepa un poco más del tema. Sí, mira, bueno, nosotros tenemos una página web, estamos en Facebook también, en las redes sociales, www.olca.cl, allí hay un banco de información muy importante, histórica, de publicaciones que se pueden bajar, videos que se pueden bajar, hay mucho material que, que está a disposición, eh, libre de uso para la comunidad, materiales de educación… ...que pueden ser también usados por profesores profesoras o sea nos interesa mucho que esas esos, eh, esos materiales se, se difundan eh, así que muchas gracias por el espacio para que lo, lo, lo podamos eh, transmitir ¿no? en facebook tenemos volca y bajo chile y también nos van a encontrar así que eh, son son las vías que más directas y ¿no? Y por ahí nos pueden mandar mensajes consultas eh, hacernos saber de los conflictos que a lo mejor no estamos tomando nota hoy día y, eh, y ayudar a ayudar colaborar nos interesa mucho que la gente se articule que se genere movimiento socioambiental movimiento por la recuperación del agua eh, como les decía el 28 de abril hay una marcha por la por el agua que se llama agua para los pueblos que se va a realizar en Calama, que se va a realizar en Santiago, en Valdivia, en Temuco, en Osorno, en Los Ángeles, en Concepción. O sea, hay más de 10 marchas en distintos lugares ese día en la mañana y que esperamos que sea una muestra más de la voluntad que tiene la ciudadanía eh, de este país de construir un país distinto, una relación distinta con la naturaleza, que efectivamente se respeten los derechos ambientales y los derechos sociales en general y que eh, de esa manera podamos contribuir también a tener un mundo eh, donde las futuras generaciones puedan habitar en buenas condiciones y no como lo estamos eh, haciendo en estos días. Así que muchísimas gracias por eh, invitarnos a este programa y sin duda que la verdad es alternativa esa verdad la construimos en sí, este todo. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, yo me despido. Muchas gracias, queridos auditores, por escucharnos. Hasta el próximo jueves, a esta misma hora. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Nuestro invitado lo dejamos eh, enganchado para una próxima vez porque nos quedaron temas en el tintero. Hasta el próximo jueves. Gracias.